Buen día, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá estamos.、Eh, contanos, ¿cuál es la actividad que se prevé en este caso en Santa Rosa? No sé si en algún otro punto de la provincia. Eh, bueno, eh, principalmente, eh, sí, va a ser en Santa Rosa, p o r、pues, la capital, obviamente, se tiene que pronunciar. Eh, estamos eh, en línea con las asambleas de manera federal, se han organizado a lo largo de todo el país por los ataques que hemos. lamentablemente recibido de parte de, del señor presidente de la nación en contra de nuestras identidades, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Y bueno, nos juntamos el sábado pasado、eh, de manera asamblearia en la Plaza San Martín y bueno, decidimos alinearnos con la marcha que va a suceder en todo el país、eh, el primero de febrero.、Eh, el, sí, el lema es antifascista y antirracista porque realmente el contexto nos... nos está llevando a que defendamos、eh, las b a s e s de la vida, algo que jamás,、eh, o sea, no, no esperábamos tener que defender nuevamente, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, donde、eh, se, defendió, se defendieron y se siguen defendiendo los derechos humanos y dijimos, bueno, lo único que importa acá es la dignidad humana y, bueno, nada, cosas, cuestiones bastante básicas como el derecho a vivir, ¿no? Y a ser quienes、eh, queramos ser.、Eh, hoy están en juego y están en jaque y están. En tela de juicio, por parte de una agenda eh, totalmente, eh, nada, eh, obviamente hasta exterminante de nuestras vidas, porque la realidad es esa.、Eh, estamos en una situación bastante alarmante. Desde que asumió este gobierno,、eh, ha tenido. Nada, ningún avance económico y puros retrocesos en materia de derechos humanos.、Eh, en eso vamos con, en línea con lo que ha sucedido con, por ejemplo, el cupo laboral, la inclusión laboral travesti trans, quiero decir,、eh, que fueron, fueron las primeras personas despedidas de, de este gobierno y bueno, creo que no quedó ni un solo sector que hay, no, o sea, no atacado por, por sus políticas. ¿no? Eh, todo, todas las personas laburantes、eh, recibieron de alguna manera Eh, de muy mala manera、eh, todas sus decisiones、eh, eso incluye estudiantes el, bueno el sector de docentes no docentes、eh, jubilados、eh, bueno mismo、eh, el, el lenguaje no binario o sea es como ya no nos podemos ni expresar ni nombrar entonces eso es un problemón porque es como yo estoy acá y estoy presente y que hoy quieran hasta e l i m i n a r l o que sería el d n i no binario hay personas que lo tienen y vos decís q u é haces con esas Existencias, estamos acá y, y realmente、eh, nos parece urgente que nos, que nos podamos、eh, reunir, no solamente del colectivo LGBTQNB, sino、eh, bueno, los feminismos, porque obviamente quieren eliminar la figura de femicidio del Código Penal, lo cual es gravísimo.、Eh, yo no sé qué excusas hay con respecto a esto y por qué quiere hacerlo. Yo creo que obviamente nos está usando de chivo expiatorio y es un horror. Eh, porque la verdad que es esto que, que, que hemos visto. Fue a una conferencia para hablar de economía y no habló nada de economía solamente. ¿Qué, qué, senti、sí. ¿Qué sentiste cuando escuchaste esas palabras? Si bien、eh, tampoco vamos a decirlo, no, no son una absoluta novedad porque es una ofensiva que este sector político viene sosteniendo desde hace tiempo. Pero en ese contexto y del modo en que lo dijo el otro día en Davos, ¿qué, qué te pasó por el cuerpo cuando lo escuchaste? Es bastante ira. La verdad que.、Eh, Obviamente hay personas que tienen miedo y sí, es nada, es sabido que va a dar miedo también, pero a mí particularmente me, me dan ganas de activar y de moverme. O sea, h、uh -huh. a b e m o s personas que siempre estuvimos oprimidas y, y que siempre estamos con, de alguna manera, la soga en el cuello y hoy por hoy、eh, ya la apretaron la soga y, y ahí... Muchas personas que estamos en una situación muy vulnerable, creo que es la mayor cantidad de personas que conozco a mi alrededor que están en esta situación. Por eso digo, sea del, de, sea del colectivo, sea mujer o no, igual estamos en esa situación. Hoy lo único que ha logrado este gobierno es、eh, aunarnos hacia un lugar que es desde la opresión y la pobreza. O sea, nos ha empujado hacia ese lugar. La verdad que sí, te genera bastante indignación y de todas maneras es bastante manual lo que dice, como que Repite todo lo que está en agenda en cuanto a lo que serían los, la derecha, n o la, la derecha mundial que se, viene, se venía gestando ya hacía como cinco años atrás y más también en España y Estados Unidos. Repite todo lo que dicen sus amigotes, n o como Trump.、Eh, uh -huh. La verdad que no, no, no nos sorprende y es horrible que nos so, no sorprenda porque estamos en el 2025 y que estemos discutiendo estas cosas de nuevo es Es preocupante que nieguen los 30.000 desaparecidos. Es preocupante cuando siguen apareciendo nietos y nietas hoy por hoy. No es cosa del pasado, es algo del presente y siempre va a ser del presente. Me preocupa también cuando escucho esto、eh, que, se, que se repitan en, en personas jóvenes por ahí que, que nada, que no han tenido que salir por ahí a luchar por sus derechos porque no se sienten... Eh, víctimas de nada y está bien digo no, no hay que revictimizarse ni nada por el estilo sino que por ahí han llegado al mundo ya con muchos derechos conquistados lo cual está hermoso pero a la vez esto nos los pone en un lugar muy cómodo y no puede ser que avancemos cuatro casis, casilleros nos dicen que nos pasamos y retrocedemos 15 es algo que sucede en latinoamérica en general y no es casual porque estamos Eh, ya, eh, no sé, se está gestando por ahí una cuestión de, de luchas de poder muy importantes en cuanto a la territorialidad. Sabrás que también atacó el sector de lo que sería、eh, el ambientalismo,、eh, que se usa como insulto, pero en realidad no lo es. Y nada, es bastante, y por eso el lema es antirracista también, porque realmente、uh -huh. las personas que están defendiendo hoy el planeta son las personas indígenas, las personas campesinas,、eh, las personas racializadas, las personas marrones, negras, que Están defendiendo su territorio y la naturaleza, que es el planeta en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces es como, bueno, nada, no nos parece casual que ataque siempre a las personas oprimidas, ¿no? Como、y、a las personas obreras. ¿Te, te ha pasado、mm. eh, de tener que dialogar con, con integrantes de estos sectores atacados,、eh, incluso de, de, de disidentes, pero que han votado a este gobierno y que en algún caso lo, lo siguen aprobando? ¿Eso ocurre? ¿Es, es parte de un, de un debate dentro del colectivo? ¿Cómo puede estar pasando eso? Sí, la verdad que sí.、Eh, en general, la gente fascista, porque hay que nombrarlas así, son fascistas. No es cuestión de que soy antiperonista o soy anti s u r d o、eh, y por eso me voy a alinear con todo lo que diga este gobierno. Eso significa que sos fascista. O sea, si vos hoy estás pensando y apoyando todo lo que estás diciendo, te. le posiciona automáticamente del lado del fascismo lamentablemente sí obviamente que tenemos tenés gays y tenés、eh, de todo tipo、eh, en cuanto a a p o y a n d o digamos a este gobierno y no dialogan、eh, la verdad es que no, no el fascista no sabe dialogar el fascista está encerrado en una caja piensa lo que piensa y no, no hay forma de que vos puedas acceder a alguna especie de debate porque la, la razón siempre está del lado de ellos según no según su, sus mentes.、Eh, sí, lamentablemente, obviamente, dentro también del colectivo tenés,、eh, así como en su momento mismo dentro del feminismo de, o de los feminismos,、eh, te encontrás por ahí personas o posturas que son transincluyente, por ejemplo, y por eso existe el transfeminismo, sino que también dentro del colectivo encontrás personas que dicen, ah, bueno, pero vino a mejorar, ah, bueno, pero no es tan malo. A ver, Desde el comienzo él no prometió, él prometió en realidad la motosierra y la motosierra incluía nuestras cabezas y algo que he sabido desde la derecha, a ver qué estás esperando de la derecha, que venga a reforzar nuestros derechos como identidades trans, por ejemplo, no, obviamente que no. Y no, no, no discuten estas personas, estas personas solamente atacan y dicen cosas desde el vacío, lo cual es problemático porque sus argumentos, entre comillas, son vídeos de TikTok de 30 segundos, que no tienen ni pie ni cabeza, porque hoy por hoy no tenemos ningún avance económico. Entonces, si este gobierno fue votado para que venga y mejore la economía, ¿dónde están esas mejoras? No están esas mejoras. Por eso no habla el presidente de eso. Solamente vino a atacar nuestro sector porque él cree que、eh, todos los avances en materia de derechos humanos ha hecho retroceder a la economía. Obviamente que tenemos la capacidad de, de, de discutirnos a nosotros mismos y, y vivir y mejorar todo el tiempo y decimos sí, hemos mejorado en un montón de cuestiones,、eh, pero eso no implica que, que hayamos arruinado la economía o que le quitemos、eh, esa, esa, esa grandeza que tiene nuestro, y riqueza que tiene nuestro país. La verdad que hoy por hoy están entregando el país al mejor postor, algo que ya estaba pasando antes y ahora es directamente como, bueno, vendieron el país y no es culpa nuestra. No tenemos nada que ver con eso. La verdad es que nosotros vamos a defender nuestra vida y poder acceder a, hoy a un laburo、eh, está muy complicado. Y, es, y lo vuelvo a decir, seas mujer, o seas gay, o seas marica, lo que sea,、eh, está difícil acceder a un trabajo, sea quien sea. s、sí, A ver, por supuesto. Es como que...、eh, está difícil sostenerlo incluso. O sea, o sea, sí,、eh, sí, es, sí, sí, es sí. uno de los peores momentos de la economía desde el 2001 para acá, más vale. Eh, entre、sí. otras cuestiones, además de las la cuestiones de, de, de la tendencia fascista. Mike,、eh, ¿querés que recordemos el, el encuentro del sábado para que quede claro y se vaya gestando esa resistencia? ¿De、eh, dónde va a ser, horario y demás? Bueno,、eh, nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín. Convocamos a todos los sectores, gremios, partidos políticos, movimientos feministas, movimientos barriales,、eh, laborantes, estudiantes. docentes, no docentes, que todas las personas se acercan a la Plaza San Martín desde las 18.30. Vamos a hacer una asamblea abierta, antifascista y antirracista. Nos parece importante posicionarnos en este momento porque hemos vuelto a momentos de, de la historia del horror, lamentablemente. Así que necesitamos todos los sectores que ha, han sido atacados por este gobierno, que creo que son pocos, creo que solo defendió a los millonarios y bueno, basta de defender millonarios. Nos convocamos a las 18.30 en la Plaza San Martín este sábado, primero de febrero. Eh, y desde ahí a la, vamos, a, esto, bueno, vamos a, a dialogar, vamos a tejer en, en conjunto para、eh, tener nuevas acciones en el futuro cercano y vamos a marchar a las 20 horas a lo que sería la casa. La... Así que vamos a convocar a todas las personas que se sientan interpeladas por lo que está sucediendo. Es importante que, que se presenten porque hoy、eh, son muy pocas las personas que se han pronunciado. En contra de lo que está haciendo este, este señor, que es nuestro presidente.、Eh, y la verdad que nada, no, basta de tibieza. La verdad que hoy nuestra vida está en juego más que nunca. Y no lo estoy diciendo para exagerar. Realmente está sucediendo.、Eh, y la verdad que cada vez、eh, la vida está cada vez más, más difícil para todas las personas. Por eso digo,、eh, siempre somos las personas más oprimidas las que siempre estamos empujando y sosteniendo. Y es re difícil. Hoy necesitamos más manos, más brazos, más piernas y más voces para poder、eh, que esta, esta lucha sea más interseccional, más que nunca. n o、eh, Así que todas las personas están convocadas a que se acerquen, no solamente digo del orgullo del colectivo, n o que se acerquen todas las personas que han sido atacadas por, por las decisiones, decisiones y acciones de, de este gobierno, que somos muchas. Así que nada, esperamos ojalá que se acerquen el sábado a las 18.30 para marchar a las 20.